...decide sobre ti... ...mientras que la persona que te ha estado amando... ...la pobrecita en ese momento... ...queda fuera de Queda anulada, eso es horrible. Juego, ¿no? Es horrible. Mucha gente se pregunta... ...bueno, cuando se está en coma... Eh, ...¿qué se piensa, qué se sueña, se piensa, se sueña... ...pues sí, ¿no? Cuando se está en coma... ...se está muy agustito <risa> Sí. <risa> se está muy bien. Yo quiero sobre todo... ...decirlo y lo hago siempre pensando...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 buen viaje amor mira todo lo que vas a tener a tu alrededor y disfrútalo no tengas miedo siempre nos han estado apabullando con el miedo uh -huh. a la muerte durante siglos y es inadmisible tú, tú le has perdido el miedo a la muerte le has perdido el miedo a la muerte sí, el miedo. yo ahora mismo soy un ser muy peligroso <risa> <risa> porque no le tengo miedo a la muerte, imagínate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 Y gente que te demuestra que eres importante en su vida, ¿no? Mm -hmm. Mónica, estamos escuchando a Luis Miguel cómo cuenta las cosas eh, durante tanto tiempo. Eh, tú has escuchado esos eh, relatos. Está contando con palabras muy bellas algo muy duro. Y pero esa y es eh, su vivencia, su experiencia. Y lo cuenta de una forma que eh, parece que estamos eh, viéndole en uno de sus documentales <risas> que contaba las cosas. Él no se acuerda, él no se acuerda, pero a mí me embelesó con una entrevista que yo le hice hace 22 años, creo, 20, 22, en una radio, en Radio Voz, eh, me hablabas y me hablaste del Yeti de Sumatra, creo que era. de la de Vietnam. La experiencia que, de Vietnam, sí. la experiencia que habías tenido, lo que habías oído, y, y ese día me embelezaste, pero hoy me has vuelto loco totalmente. eh. Ay, toda esta cosa es lo que llaman los eh, neurobiólogos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 Y toda esa experiencia vital que hemos ido acumulando. ¿no? Y mientras tú estabas tan contentito, ahí en coma, relajado, viendo sus personas tan estupendos, Mónica estaba, Luis Miguel, vuelve, vuelve a mí, vuelve a mí, porque claro, ahí te habíais quedado eso tan pendiente, tan bonito, que estabais iniciando de nuevo.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 Y ella y yo dijo, ahí me quedé muy tranquila porque dije, Luismi ha vuelto claro, <risa> de verdad sí, sí, porque eso es una de las cosas que está uno más pendiente pues vamos a escuchar cosas un poquito surrealistas, ¿eh? pero seguimos hablando después entre las noticias, ¿te parece? Sí, sí. venga <risa> Escuchamos las noticias, la actualidad, la información, lo que está pasando ahora en España y en el mundo Después continuamos hablando con ese naturalista fantástico Qué experiencia nos está contando Luis Miguel Domínguez Estuvo en coma, sufrió un ictus, pero qué vio, qué soñó, nos lo va a contar después Pero insistimos, después de la actualidad Son las dos es la una en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Comenzamos el boletín con la noticia del fallecimiento del exjugador de baloncesto Kobe Bryant a sus 43 años debido a un accidente de helicóptero del que no han quedado supervivientes. Con él viajaban ocho personas más, entre ellas su hija Gigi de 13 años, cuando el helicóptero se ha precipitado sobre una colina. Aún no se saben los motivos del incidente. Y en otra línea de asuntos, este domingo en Italia se han celebrado las elecciones regionales. A falta de que se conozcan los resultados de En definitivos del escrutinio que se alargará durante la madrugada, el Partido Demócrata se perfila como ganador de las elecciones en Emilia-Romaña. Nos amplía la información nuestro corresponsal en Italia, Darío Menor. El gobierno italiano puede respirar tranquilo. Stefano Bonaccini, candidato del Partido Democrático, ha ganado las elecciones regionales celebradas este domingo en Emilia-Romaña según las primeras proyecciones de voto. Gobernador saliente de este territorio considerado la patria espiritual de la izquierda, Bonaccini supera al aspirante de la Liga, Lucia Borgonzoni. Este resultado supone un revés para el líder de la formación derechista, Matteo Salvini, que se volcó para tratar de conquistar Emilia-Romaña e intentar así erosionar a la coalición que mantiene al gobierno de Roma. Con la victoria de Bonaccini, la alianza formada por el Movimiento Cinco Estrellas y el Partido Democrático coge aire y rompe una racha de éxitos en las urnas de la Liga y de sus aliados de la derecha. Y en otra línea de asuntos, Ábalos eh, ha, ha negado este domingo que mantuviera una reunión con la vicepresidenta del gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, ya que se trató de un encuentro, un saludo ya recalcado, que se garantizó el cumplimiento de las normas de la Unión Europea que prohíben su entrada. Ábalos estuvo anoche en el objetivo de la sexta y respondió a las críticas a Pedro Sánchez por no reunirse con Juan Guaidó, reconocido como presidente de Venezuela por España y más de 50 países. Señalaba... Anoche que Guaidó no ha trasladado ninguna queja. Pero mire, hay una cuestión clara. El señor Guaidó no ha hecho ninguna queja, no ha trasladado ninguna queja, ni sobre el incidente que usted, eh, por el que hemos empezado, ni tampoco siquiera por el trato que ha recibido. En absoluto. Lo que no tiene sentido es que la parte interesada no plantee ningún problema y sea a la derecha de este país. La vicesecretaria de organización del PP, Ana Beltrán, ha pedido a Sánchez el cese de Ábalos porque ha traicionado a su país y los principios de la democracia. Y en Cádiz se han encontrado cerca de Barbate dos balsas del pesquero rúa Mar desaparecido desde el jueves con seis marineros a bordo. El hallazgo parece confirmar el naufragio de la embarcación. José Pacheco, subdelegado del gobierno de Cádiz. Se afianza mucho más, ya casi también al 100%, la hipótesis de que se ha producido un naufragio Con lo cual, la fase 2 de la que os hablábamos, que era la búsqueda en profundidad, se incentiva. Eh, seguimos trabajando en, en la fase 2 con ya casi toda la certeza de que realmente se ha producido un naufragio. Y por tanto, estamos a la expectativa de que probablemente en las próximas horas sigan apareciendo restos. La búsqueda aérea se ha suspendido con la caída de la noche y se reanudará por la mañana para intentar rescatar a los marineros que siguen desaparecidos. Y en la actualidad deportiva, España se ha vuelto a proclamar campeona de Europa de balonmano, revalidando el título tras vencer en la final a Croacia por 22-20. Los hispanos, además del oro, obtienen la clasificación directa para los Juegos de Tokio del próximo verano. A punto estuvo también la selección de Waterpolo de proclamarse campeona de Europa ayer, pero cayó España en los penaltis en la final ante Hungría. Se vienen pues con la medalla de plata. Y en fútbol, el Real Madrid es el nuevo líder de la liga después de derrotar anoche al Valladolid por 0-1. a 1. El Madrid es el primero, el Barça se queda a tres puntos tras perder el sábado en Valencia, tercero es el Sevilla que le ganó a Granada y ahora el cuarto es el Getafe que tras derrotar 1 0 al Betis, se ha metido en Champions. Eso ha sido todo, más información a las 3, las 2 en Canarias. Síguenos por internet en onda Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras onda0.es onda0.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento y por supuesto lo mejor y más destacado de cada programa para que puedas escucharlo donde y cuando quieras onda0.es más y mejor Nos interesa el deporte Todo el deporte. Capitán del Badajoz, Guzmán. Hola, buenas noches. Buenas noches, tú que estás en casa. No, estoy aquí en el coche ahora. está Me porque se puede imaginar la gente como está aquí ahora en, en Badajoz. Para mí es un sueño. Espera un momento, que salude Mr. Chico. ¿Qué tal? Buenas noches. Enhorabuena, Guzmán, macho. Nos ha habido una alegría tremenda. Ha sido una de las noches más felices de, de mi vida, tío, de verdad. Ese Badajoz que, que ha ganado 3-1 al Ibar y se mete en el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey. Cada noche todos los protagonistas del deporte pasan por el Transistor con José Ramón de la Morena. De lunes a viernes a las once y media y los fines de semana... A las 11, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa a seguir unos minutos más con Luis Miguel Domínguez porque es inolvidable, es una auténtica lección de vida y de vitalidad en la que nos está dando esta noche en La Rosa de los vientos. ¿Y cómo era lo que veía en esos 36 días en coma?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 comiéndose la tostada inmediata. ¿no? ¿Cómo eran los sueños que viste? Porque yo he leído alguna cosa, eran sueños espectaculares. hay ¿eh? uno de ellos soñaste con el presidente de Japón, ¿no? Sí, bueno, tuve... tuve y una... le invitabas, bueno, le invitabas, decías, no lo haces a bomba, atómica hombre. Tuve una, una cosa muy increíble y es que me enamoré de un rincón de Nueva York uh -huh. que yo sitúo frente al río Hudson.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 que está aquí con nosotros ha venido a los estudios. Darío, dinos hola por lo menos, venga. Sí, a cualquier micrófono es igual. Hola. Hola. <risa> Creo que tiene más fuerzas que ninguno, ¿Qué te ¿eh? Qué bonito es el Dani, qué bonito. Gracias, Darío. Gracias a, gracias gracias a, a Mónica, gracias a Elis Miguel. Un abrazo a todos. Chao. Chao. La muerte de un amigo, que la ronda.